que se va a levantar así en el Lofken Canreu como Machi es muy, muy importante y a nivel histórico también lo que está pasando en ese lugar Walmapu. Una nueva machi se levanta en el territorio y nuevas fuerzas llegan a acompañar los procesos de recuperación cultural y espiritual del pueblo nación mapuche. Charlamos con Soraya Maiconio, quien nos cuenta sobre esto y sobre las implicancias de las últimas recuperaciones territoriales en la región. Se cumplió un año de la recuperación del Lofken-Kentreu en la Cuesta del Ternero y justamente un día como hoy, hace un año atrás, estaba sucediendo eh, un allanamiento con represión bastante difícil. de Bueno, se vivieron momentos muy complejos, muy eh, duros, muy dolorosos... Pero bueno, a pesar de todo lo que sucedió y que generó grandes cambios también de pensamiento, de actitud, incluso a partir de eso también se conformó el consenso comarca, a partir de que en Chemtreu sucedieron muchas cosas en la comarca que, que marcaron creo también un, un, un hito, un, un punto de inflexión en la historia ¿no? de nuestro pueblo y también de la comarca andina. Claramente nosotros como pueblo, para seguir desarrollándonos como tal, necesitamos del territorio. Y en particular con respecto a lo que es la Cuesta del Ternero y el Lofkenkentreu, en la cuesta se vienen dando años, muchos, más de 50 años, de situaciones de mucha impunidad de asesinatos de muertes eh, de despojos territoriales de bueno una serie de circunstancias que, bueno, donde también está vinculado a la tala raza del bosque nativo, la implantación del pino, entonces una serie de situaciones que, eh, a partir de que en Cantreau se está proponiendo un, un cambio, una posibilidad diferente, en donde se empiece a, a reconectar a través de la práctica espiritual con las fuerzas de la naturaleza, en donde se reivindica eh alunda quitupura y se sigue pidiendo justicia por su femicidio eh, bueno donde también lamentablemente asesinaron a una buena elías ca colgaraem en donde también se demostró la impunidad con la que se maneja el poder político y jurídico en torno a la cuesta del ternero como si siempre hubiera funcionado como un patio trasero de bolsón en donde se pueden dar cualquier tipo de situaciones de violencia que queda impune no si bien Igual sucedió un hecho lamentable como fue el asesinato de Elías, el intento de asesinato de Gonzalo, la recuperación sigue firme, se va a levantar allí un rol espiritual muy importante para el pueblo mapuche, principalmente para todas las lofts de la comarca andina y eso es algo que ahora se está mencionando, que estamos atreviéndonos a contar y a compartir con, con la gente, no con quien está escuchando en este momento hay roles en nuestro pueblo que son muy importantes, todo todo ser mapuche, cumeche, gente buena mapuche que, que transite en la Mapu es digna y es importante, pero cuando también vienen niños con puli antiguo, con espíritu antiguo, como el caso de la de la Lamuem que que se va a levantar allí en el Lofkenkeantreu como Machi, es muy muy importante y a nivel histórico también lo que está pasando en ese lugar. Y eso son fuerzas que van más allá de lo que uno quiera o no quiera, son eh, situaciones que que por algún motivo mandan desde allá del buen mapu y que tiene que ver con que eso va a permitir también que, que vaya mucha gente a poder curarse, a poder eh, restablecer el equilibrio en su cuerpo físico, pero también en los territoriales. Así que no es un hecho menor esa recuperación, no se pudo contar desde un principio por qué se recuperó ahí y para qué pero ahora que ya es bastante público y que es necesario también para que mucha gente mapuche que no entienda de qué se trata ese rol, qué es ser machi, para qué vienen a esta mapu, bueno, que si quieren pueden arrimarse a los Lofgen Cantreu, saludar, preguntar y bueno conocer un poco eh, por qué tenemos esa... De alguna manera es una suerte, aunque siempre el huinca, el Estado sabe que, que esos roles... Eh, son importantes y que generan también un cambio importante en la gente, en, en, sobre todo en la gente mapuche, y por eso hay tanto ensañamiento. Eh, no todos ni todas están al tanto de, de por qué y qué pueden aportar esos roles. Así que eh, por eso es tan importante el territorio, el Lofgen Chemtreu, la gente de la cuesta, del ternero en los fuentes Pichu, en los Anticura, en los Qintupuray, eh, porque creo que van a empezar a haber cambios positivos en la cuesta del ternero a partir de, de este nuevo cosado, de este nuevo trabajo que que bueno, que ese espíritu fue ahí donde eligió de alguna manera vivir y aportar, ¿no? Uy, son tantas cosas porque de chico nos enseñan que la cultura mapuche era, antes vivían, antes comían, entonces ese chico nos van aleccionando y hablando de un pueblo que antes existía, cuando en realidad estamos muy vivos, muy fuertes, dignos, con un montón de prácticas culturales, ancestrales, que se siguen sosteniendo en el tiempo no creo que son muchas cosas las que se pueden generar para, para poder entender, primero que si somos mapuches y somos pobres eh, si algún mapuche ahora está escuchando y siente que que su economía no le alcance y que vive hacinado en un barrio es porque seguramente algún terrateniente se quedó con nuestros territorios ancestrales y que cuando se recuperan esos territorios no somos usurpadores sino que estamos reivindicando, estamos justamente recuperando lo que se nos robó para tener una vida digna, para poder volver a, a conectarnos con la tierra, con la naturaleza, con los animales como en tantas recuperaciones se viene dando, ¿no? Eso por un lado, para la gente que no es mapuche, como vos planteabas recién, no hay mucha no hay mucho conocimiento sobre nuestra espiritualidad, además porque nosotros como mapuche también somos bastante celosos de que enseñar o qué compartir con un no mapuche, sobre todo porque estamos en un proceso de reconstrucción como pueblo, entonces todavía estamos como reaprendiendo aquello que nos fue quitado acordate que nuestra lengua, nuestro mapuzungún fue reprimido fue eh, censurado nuestros abuelos, don Casimiro lo contaba cuando era jovencito en la escuela, lo golpeaban lo hacían arrodillar en granos de maíz si hablaban el mapuzungún entonces estamos en un proceso de recuperar un montón de cuestiones que están vinculadas a nuestra práctica cultural y espiritual. Pero me parece importante que aquel no mapuche eh, que pueda tratar de, ten, de entender o de que quiera entender, de salirse de, de los relatos de los medios hegemónicos en donde nos siguen eh, nombrando con como los vagos, los terroristas, los delincuentes, los conflictivos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es intentando eh, retornar al territorio para que además esas zonas territoriales dejen de estar en manos de empresarios que ni siquiera son argentinos, son personas que vienen de otros países, se quedan con las nacientes de las aguas, con los bosques nativos, eh, proponen emprendimientos mineros, petroleros, que dejan el, el daño y, y se van, ¿no?